¿Dónde estás, Karina? Bien, Jorge Mariana, que sigue preciosa realmente e s t d e n la Escuela de Alta Gastronomía, otro de los lugares que realmente queremos muchísimo. Ya o sea, todo el mundo aquí lo sabe, estamos con la directora Kelly Jiménez y bueno, y estábamos charlando realmente mucho fuera de micrófono, poniéndonos a tiro de todo lo que ha pasado en esta temporada 22-23, que realmente ha sido increíble según lo que nos contaba. Y queremos que antes de hablar también de, de, de la oferta educativa y el lanzamiento de algunas de las carreras que se lanzan, Que nos cuentes, Kelly, a Jorge, y a mí y a toda la audiencia,、eh, cómo ha sido esta temporada después de, la, de lo que fue la, pan, la pandemia que, que hemos vivido en estos a ñ o s anteriores. Buen día, Jorge. Bueno, Hola, Kelly. Buen día. Buen día. día. Bueno, y buen día a toda la audiencia. Acá estamos con k e l i n a charlando hace rato, poniéndonos <risa> un poco al día. Muy bien. Este, y contándole, sí, que, que la temporada para nosotros fue una experiencia súper fantástica. Sobre todo para nuestros estudiantes que realizan sus aprendizajes en el parador, que、eh, solidifican sus aprendizajes, que concurren desde diferentes departamentos del país a hacer las pasantías、eh, no remuneradas, son chicos que tienen una pasantía curricular obligatoria. Y por otro lado, nuestros pasantes, que la mayoría ingresó en diciembre y enero y han tenido que aprender de golpe un montón de cosas. Porque el trabajo ha sido muy intenso. Los primeros 15 días de, de febrero、eh, fue algo asombroso y bueno, y ahora en carnaval. Si、sí, bien seguimos trabajando siempre y eso siempre es positivo para, para los aprendizajes de los chicos, ahora estos días de carnaval también explotamos. Así que súper felices este, por todo el trabajo y porque hoy por hoy nos están reconociendo como Escuela de a l t a g Astronomía. Y que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de trabajar y estudiar a la vez, para nosotros es súper importante. Decías、eh, la posibilidad de estos estudiantes, de las pasantías y, y de poder quedar、eh, ubicados en un lugar aquí, me decías en una de las residencias. ¿Cómo es,、eh, cómo es el manejo de, eso, de esa situación? ¿Ellos se quedan en la residencia a cargo de quién? Bien, nosotros、eh, nos presta la residencia, el SUART, la residencia SOLIA, que queda ahí en Cantegril. Este, y、eh, se designa un jefe de internado y dos ayudantes de internado que están todo el día este, con los estudiantes que concurren.、Eh, aproximadamente este, hubo 20 estudiantes por, por cada 15 días, porque ellos cumplen las 90 horas de pasantía y se vuelven a su departamento y, vuelven, este, o, y vienen otros chicos. a Suplirlos y a hacer también su pasantía. Así que nada, están muy bien atendidos a esos estudiantes. Se les brinda, por un lado, el alojamiento y, por supuesto, la alimentación y los cuidados y acompañamiento que necesitan para continuar con sus aprendizajes. Bien, esta escuela que este año ha tenido cambios, porque yo realmente no tenía tanta confianza en que llegaban con los tiempos a lo que era la ampliación del local. Te decía, ¿estás segura? Sí. Y llegaron, ¿qué, qué, ¿qué efecto generó esa situación de que ustedes además pudieran ampliar el lugar? En realidad, en la, en las personas, nuestros clientes, alegría, están súper contentos porque estamos mucho más cómodos. Si ¿sí? bien todavía nos faltan un montón de cosas y vamos a seguir las ampliaciones, y sí vamos a llegar, y vamos a llegar para la temporada que viene con un local. Totalmente remodelado y con mobiliario nuevo. Pero bueno, esto que pudimos hacer en diciembre, y sí a las corridas, y todo el mundo pensaba que no íbamos a llegar, pero llegamos y el 15 de diciembre pudimos hacer la apertura. ...se Generó en, en, en nuestros clientes, bueno, comodidad por un lado y alegría. Están todos como muy contentos, incluso el intendente Antía cuando vino,、eh, de la alegría de ver cómo fue modificado el local. Y que ahora, desde todos los puntos del salón, se puede ver el mar, porque estábamos como medio oscuros, había n partes en que no se podía ver. Entonces, esto de, de poner tanto vidrio, tantas ventanas, este, ha hecho que bueno, sea cómodo de, de cualquier lugar del, del salón estar sentado, almorzando, cenando, haciendo el t r á n s e t o qué s o Bien, ahora sí,、eh, la oferta educativa, ¿no?、Eh, lo curricular, o sea, podemos separar si te parece y que le cuentes a la audiencia qué es lo que se está lanzando hoy, esta carrera que se está lanzando hoy y para cuál queda cupo. Bien, en realidad hoy estamos haciendo el lanzamiento de las capacitaciones, que es algo que todos los años nos solicitan y bueno, lo renovamos. La capacitación de pastelería, que es una capacitación que se hace en forma anual. ...se Concurren dos veces a la semana, se requieren 15 años de edad porque、eh, uno de los requisitos es el ciclo básico completo. Luego, la capacitación de barista y la capacitación de parrilla gourmet. Para ambos, como se manejan alcoholes, se necesitan 18 años de edad cumplidos, pero primaria solamente completa. O sea, todo aquel que quiera capacitarse tanto en parrilla gourmet como en barista, si tiene 18 años, Bueno, puede、eh, inscribirse en nuestra escuela para cursarlo durante el año. Capacitación, y capacitación de parrilla gourmet y de barista que duran 12 semanas y es una vez sola a la semana. Por eso está bueno aprovecharlo, porque no implica todo un turno.、Eh, hay mucha gente que trabaja y se quiere seguir preparando. Bueno, nosotros le estamos dando la oportunidad para que se continúe formando o para que se forme de inicio. Es una capacitación. Y por otro lado, muy importante para nosotros porque realizamos este año la reapertura del curso técnico terciario de organización de eventos. Fundamentado en que nuestro departamento es un departamento turístico, por un lado, pero además donde se hacen muchos congresos y se necesita personal capacitado y calificado.、Eh, es un curso terciario de dos años, hay que concurrir todos los días de la semana. Pero l a vamos a hacer lo más tarde posible para que aquellas personas que trabajan puedan también aprovecharlo. Por supuesto, se ingresa con bachillerato completo. Bien. Jorge, ¿algo de las ideas de estudios? No, simplemente felicitarla a Kelly y a todos los chicos allí. Decirles que、eh, el Instituto Pedro Figari, cuando, cuando comenzó, tuvo sus. Sus idas y vueltas, e incluso i en lo que tenía、sí. que ver con, con la locación y demás, que nos alegra ver consolidado ese tema, que esa, ese lugar lo consideren ya la casa propia y que por lo tanto lo piensen como tal y lo modifiquen y lo amplíen y lo embellezcan como tal y que、eh, realmente sepan que cuando uno este, en lo cotidiano habla del Pedro Figari, como le decimos,、eh, todo, el mundo, todo el mundo habla bien y eso es un gran mérito de ustedes. Muchas gracias, Jorge. Y, y la verdad, el objetivo es ese: que sea el parador de primera categoría que UTU merece, pero sobre todo que nuestros estudiantes merecen. Así que gracias. Saludos para todos allí, Kelly. Gracias, igualmente. Y buen año. Gracias. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ti, c h a u c h a u